del de, de, de momento, sí ¿Qué es esto que nos está poniendo este hombre? Oye, pues con las de veces que viene a este bar Ya debía saber que ponemos aperitivos musicales Digo yo, ¿o no? Bueno, vamos a ver Este hombre se llama el Pepe Boy Ree, O algo así Y, y es increíble porque el blanquito el blanquito, es de Teja pero, pero, pero, pero parece un negraco Un negraco del soul de eso De los años 50 o así, ¿vale? Eso, así Y el álbum este nuevo se llama como la canción esta eh, Coman Angeri, o sea que lo cojas Pues hala, a cogerlo Y no se me queje más de los aperitivos, hombre Que los ponemos con todo el cariño Estoy un poco... nervioso. No sé si me explico. Hace unos 600 años que no me como una rosca. Un tipo completamente normal como yo. ¿Dónde podría echar una cana al aire? ¡Hola! Voy. ¡Ya voy, por dios, Brad. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Hace un par de años decíamos en el Callejón del Hambre que por fin habíamos encontrado o alguien había encontrado dentro de la música indie o gente que se dedicaba en teoría a la música indie había encontrado algo totalmente distinto. Ha pasado mucho tiempo y la gente de Elastic Band ha sacado el mismo disco de nuevo, eh, no otro disco, no una nueva referencia, no un disco en directo, no, ha sacado el mismo disco de nuevo. Con más cosas, eh, con una presentación tan bonita como la primera vez y bueno, pues vamos a hacer algo que hasta ahora no habíamos hecho nunca en la corta vida del Callejón del Hambre. Al fin y al cabo solamente llevamos tres añitos de programa, que es reentrevistar a alguien, en este caso a Pablo Román. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. ¿Eh? Pues eh, la verdad es que estamos encantados de, de reentrevistarte esta noche y, y hablar contigo después de dos años. En noviembre de, del 2008 fue cuando hablamos contigo y mm. nos sorprendíamos mucho de la salida de este disco y, y creo que se han pasado muchas, muchas cosas desde entonces, ¿no? Bueno, la verdad que el 2009 ha sido bastante buen año para nosotros, ¿no? Y era... nos han pasado muchas cosas como tocar en sitios fantásticos y conocer sobre todo a gente y... bueno, y disfrutar. Disfrutar eh, mucho de este disco, ¿no? Sí, bueno, sacarle también el máximo rendimiento ¿no, al disco. Ajá. Y la reedición también fue un poco a raíz de que en febrero de 2009 se agotaron la, las la... copias que había del ¿no? sello que sacó el disco, que era Rock on Music. Uh -huh. Y a partir de ese momento empezamos a negociar con compañía y, y bueno, la cosa se, se complicó y y este año pues, decidimos sacarlo nosotros. Ajá, o sea que en realidad el sello Yellow Sounds es vosotros mismos. Somos nosotros mismos, sí. Ajá, pero es un periplo muy curioso, ¿no? Porque este disco, cuando lo sacaste y lo sacaste con un sello, el disco realmente se ha sido escuchado y ha tenido movimiento, ¿no? Habéis tenido un montón de conciertos, y sin embargo después, ¿Qué pasó? ¿Que nadie creía en volver a editar el mismo disco? No, sí, sí, sí querían editar el disco, lo que pasa que el... O sea, como te decía antes, que en febrero se acabaron la, las copias que, que se hicieron en un principio, el sello no, no podía soportar, o sea, no tenía capacidad como para volver a sacar el disco, ni, ni sacar el disco ni sacar otras referencias, ¿no? Uh -huh. y, y eso empezaron negociaciones con sellos independientes, incluso se llevó a hablar con alguna multi. Y las condiciones que nos no exigían o no, nos ponían eran, no nos terminaban de satisfacer del todo, ¿no? Y por eso decidimos al final que... Y que lanzasteis a, a la autoproducción directamente, ¿no? Sí. Sí, pensábamos que era lo mejor, tal y como estaban también las cosas dentro del, de la industria. Yo creo que era bastante viable poder sacar un disco, ¿no? Bueno, yo a mí me gustaría saber, por porque eh, cuando empezasteis con los conciertos, mm. eh, vamos a ver, hay que explicar un poco para el que no sepa quién es Elastic Band. Eh, bueno, pues Elastic sí. Band son un trío, ¿no? Sí. Sois un trío. Eh, en el cual eh, pablo román decidió cuando empezó este proyecto eh, pues eh, coger una mandolina que era un instrumento que ya tocabas si sí. ¿no? ya lo tocabas entonces pero lo que hiciste fue sintetizarlo ¿no? sí. y a partir de ahí empezaron a nacer muchas cosas sí bueno en principio el concepto del grupo era, eh, era bueno ese concepto nace haciendo canciones y, y pero era como sustituir el, un, un o sea, sustituir la guitarra eléctrica por la mandolina, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, el, el tema de utilizar efectos de guitarra clásicos como el Pfizer o la distorsión y todo eso, y escuchando música como de Herbie Hancock o cualquier cosa de ese estilo, uh -huh. de los, del año 70 y todo eso, pues a mí me gustaba mucho el asesorio y, y me encabezan en que eso podría llegar a sonar como sintetizador, ¿no? Uh -huh. Encontré un aparato que era el Arba Avatar, que eh, convertía las notas en, en voltaje y el voltaje en sonido de sintetizador, ¿no? Qué fuerte. Qué... Y luego a raíz de eso pues ya empezamos a utilizar también sampler y cosas de ese tipo y, y, bueno, y luego y ese... en, en directo lo habéis dispar disparáis los sampler o cómo lo hacéis? Sí, hay hay cosas que están grabadas y, y bueno, y nosotros tocamos pues, tocamos encima e improvisamos sobre esa secuencia nada ¿no, más. Ajá, muy bien. Bueno, pues antes de pasar al segundo disco, porque tengo que deciros que este disco reeditado, eh, en esta reentrevista, aquí todo está rey, ¿eh? eh, eh, este disco reeditado tiene un disco aparte, un bonus track, ¿no? En el que hay cosas cositas nuevas que tienen que ver con un vídeo y tal. Antes de eso yo quiero poneros una canción que me encanta, que se llama Smoking and Tripping, que, que me pilló pero así por el cuello y que no he tenido el gusto de ver a... a a Elastic van en directo, pero de eso hablaremos luego, pero que tiene que sonar pero que muy bien en directo y va, Smoking Enterprise Oh, okay, I'm dreaming? Césaros, tengo que contaros, eh, señores hambrientos, que yo cuando pincho por en las sesiones que hago, eh, como DJ hambre, eh, lo que pinche, lo que corta el hambre, pues esta canción, es que la gente se pone a bailar, y se pone a bailar como locos. ¿A ti te ha pasado en los conciertos esto? Bueno, sí, hay momentos en los conciertos, sobre todo en ciertas canciones, y creo también, o sea, Smoking and Tripping, por el tipo de escribillo que tiene, ¿no? Ajá. Pues sí, la gente se anima bastante Incluso llegan a hacer el trenecito Y cosas de ese tipo <risa> ¿Sí? ¿En serio? O sea, sí, en en vuestros vuestro conciertos la gente baila, se mueve No es una cosa... Bueno, hay momentos para todo ¿no? el, Sobre todo en el principio del concierto la gente se queda un poco La gente que no ha visto también se queda un poco eh, No sé si... Es, voy a ser perpleja o sorprendida por el, por el tipo de sonido, ¿no? Que no es habitual. ¿no? Evidentemente, eso. Eso está claro. Y, pero luego, si el, a mitad del concierto, la gente empieza ya a... Pero depende también del público, ¿no? Y, y, y también por zona, en España también, ¿no? Pues sí. Ejemplo, en Cataluña la gente también es bastante más seria, ¿no? Sí. Y se, se han quedado mirando como diciendo... ¿eh? Sí, hombre, estos? yo creo que le gusta, ¿no? Pero no, no, son, no lo expresan así tan... Tampoco te podía decir exactamente de qué, qué figura trabajo de inclusión bajo la gente se lo pasa pipa y <risa> yo hay una cosa hay una cosa que me sorprende bueno no me sorprende pero que, que a lo mejor ha sido un hámdica para vosotros a ver si me explico vosotros o por lo menos tú que yo sepa no sé si tus compañeros también venían de grupos llamados indi no de tú habías tocado con sí. cecilian habías tocado sí. no Entonces, de repente, hacer una cosa completamente distinta, metiendo samples, metiendo cosas... Tienes un montón de referencias a Marvin Hamlis, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, de, de, eh, no solo... O sea, yo toqué en cecilia y además incluso tocaba el bajo, ¿no? Pero no... O sea, yo... Yo personalmente vengo del, del rock and roll más clásico. O sea, es un grupo tipo, eh, tipo Stray Cats, ¿no? Y, ah. Bueno, cuando tenía 15 años, ¿no? Uh -huh. eh, y luego hemos hecho... O sea, hemos hecho rock eh, normal, o sea y punk incluso, y muchos estilos, ¿no? Ajá. Y aquí y has decidido... El, el batería, por ejemplo, ha tocado con... Ha sido músico de sesión para Enrique Morente, o, o yo qué sé... Madre el, mía, o sí. Sea, es La Artijaní, un... La Guardia... Madre mía, eso estás hablando de, de palos mayores. Sí, sí, sí. De gente tremendamente buenísima, vamos. Sí, nos llevamos el, el, el grupo... O sea, el... Como músicos llevamos ya unos cuantos años, uh -huh. te lo voy a decir. No, no, no, no, no, no hace falta que lo digas. Pero ¿no te ha pasado que por ese supuesto rollo de música india a lo mejor te han mirado como diciendo ¿qué hace este tío? ¿Por fin tú crees que en el panorama de la música que se está haciendo en este país y que no es la pública, no es la que salen las en las, sí, sí, eh, no. en las televisiones, en, ya sabes, sí. ¿no? El rollo mainstream, por fin se parece que se ha quitado la careta y dice ahora podemos hacer lo que nos dé la gana. Hombre, la, la música tendría que ser así. Yo no sé si en España sigue siendo así o no. ¿no? Aquí Ajá, siempre tampoco... ha habido muchos compartimentos cerrados, ¿no? Yo hago esto, tú haces esto, no me toques lo mío, ¿no? Sí, nosotros no nos consideramos indie, ¿no? O sea, hay una propuesta independiente, eso sí, eh, porque porque no tiene... O sea, está de, totalmente desprejuiciada, ¿no? Ajá. Pero quizás nosotros no... No sé si estamos en el, algunos piensan que somos muy comerciales y otros, y, y los comerciales piensan que somos muy independientes, o sea que estamos en, como en tierra de nadie En el término medio, a mí me sorprende mucho que gente como por ejemplo We Are Standard, que me sí. gustan un montón, sí. sean tipos que los ves y van con camisa de leñador sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, y, y sin embargo están haciendo música que parece que está muy alejada de lo que deberían hacer en teoría, ¿vale? entre comillas y me encanta me encanta que hagáis cosas como esta por ejemplo esta el My Right Time Is Late Right que es, es una versión de la canción que estaba en el primer disco que está en el segundo disco y que además tiene un vídeo fantástico ¿de dónde ha salido esto? el vídeo sí. lo ha hecho mi hermana el, que era también componente de, de Cecilia ¿no? Ajá. y... Bueno, ella normalmente también, o sea, aparte de hacer, de haber hecho eso, trabaja así, haciendo montaje y eso, en montadora. Uh -huh. Y no sé, ella se lanzó ella se todo y se lanzó. Y, lo, y, no lo hizo. <ríe> ¿Y esos caretos que salen ahí son los vuestros? ¿Con gafas no. esas cosas? <risa> no, ¿verdad? Vale. No, gracias a Dios. Pues gracias a Dios, no son los vuestros. Ahí va, esta canción, en esta versión que me encanta, del segundo disco, del disco de Bonus Tracks, de eh, que se sigue llamando igual, ¿no? Boogie Beach Days. ¿El disco, quiero decir? El disco, el, sí. ¿No habéis cambiado el nombre? No, no, no. Vale, pues ahí está. Ahí vamos con ella. Y acaba esta versión que realmente a mí me encanta de esta canción eh, que ya aparecía en la primera parte de ese disco y que ahora pues eh, está súper arreglada y como con más alegría, ¿no, eh, Pablo? Sí, tiene un aire como más country, ¿no? Como más country total, ¿no? Eh, eh, sí, eh, bueno, no sé si da esa sensación, pero a mí me da la sensación de que es más country, ¿no? Vale, y os y... habrán dicho 27 veces aquello de que se habéis escuchado mucho a Beck, ¿no? Sí, no lo han dicho, pero realmente no es, no es cierto. no me, me, me parece bien lo que hace y, y me parece que también ha utilizando el, el hip hop y el... O sea, utiliza sample y todo eso. Pero no, no lo tenemos como... Solo tengo un disco de Beck, el Gero. Ajá, nada <ríe> lo otro más. sí lo he escuchado, ¿no? Lo hemos escuchado todos el, el loser y todo eso, pero no... Uh -huh. no eh... hay, hay una imagen muy curiosa tuya de, de un vídeo de internet en el que estás eh, tocando la mandolina Y sí. bueno, a ver, en eh, la canción anterior, eh, no en esta, en Smoking and Tripping, sí. Haces una especie de solo de pedorretas No sé si lo haces tú con la sí. mandolina, porque realmente parece un solo de pedorretas Yo la primera vez que lo escuché dije, joder, habrán cogido un micrófono, se habrán puesto a hacer ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues no lo no sé No sabes, pues Hay una zona en la que hay como unos soniditos que es sonena como ¿Eh? que parece sí. un solo de pedorretas directamente eso lo haces con la mandolina o lo haces con algún con algún samples eh, es que como no sé exactamente lo que el, el, el momento que me dicen no, no te podría decir pero no eh... El, hay sonidos sintetizados en, en la grabación, y, o sea, en los samples, Ajá. y que posiblemente sea eso, pero que con la mandolina también hago algún ruidito que otro. Algún ruidito que otro, ¿no? Sí. Y, y realmente tocas la mandolina como se toca una guitarra, ¿no? O sea, buscando los sonidos igual o todo lo que tocas está sintetizado. Quiero decir, ¿cambiar de sonidos o lo utilizas siempre igual? Eh, más o menos el sonido de la mandolina es siempre el mismo, pero tiene un sonido sintetizado, es como, es un microsintetizer, o sea, el, el pedal que utilizó es un microsintetizer, y, y luego un phaser, y luego hay los, efectos, los otros son, los efectos son así, más similar a la, a la guitarra eléctrica. Ajá. Pero bueno, la digitación y, y la forma de tocar es, es similar a la guitarra, pero tiene, se parece más a un violín, ¿no? Pues... El... el ¿Cómo, dime, dime. Está, ¿Cómo está la...? Bueno, no sé si me estoy metiendo en camisas reservadas, pero el, el, quizás fina diferente de la mandolina a la guitarra y... Uh -huh. uh -huh. que cambiar un poco la técnica. Muy bien. Bueno, pues yo vamos a hablar de la siguiente canción que vamos a poner, que se llama Hall 9000, que es el nombre del famoso ordenador de Odisea en el Espacio. Eh, y, y esta canción a mí me parece una cosa distinta a todo lo demás que tienes en el disco. No sé si es una canción, como es un bonus track, o es una idea, o es un boceto, porque en este bonus track eh, hay como algunas canciones durante tres segundos, o sea que... Sí, bueno, el, el concepto del, del segundo disco no era... Bueno, era incluir algunas canciones, canciones que no sabían... Que, por ejemplo, Hall 9000 iba a ir dentro y dentro del, del disco, ¿no? Ajá. Eh, pero en el último momento decidimos quitarla, eh, porque no, no terminaba de convencer mucho el, el sonido había como mucha diferencia entre un tema y otro ¿no? claro pero era de la además, era de las primeras composiciones del, de, del disco ¿no? y los otros son fragmentos que, que también iba ahí como parte del, del disco bugie birthday pero se hacía excesivamente largo claro Bueno, pues vamos a escucharlo para que veáis por dónde iba. Yo que pensé que esto era un adelanto hacia otro lugar, resulta que esto es parte del principio. Bueno, pues aquí nos vamos con el famoso ordenador, por cierto. ¿Por qué lo llamaste así? ¿Dónde no terminó la idea? El, el, la letra realmente no tiene nada que ver con, con el título de la canción, pero como tenía ese ese, ese está el acento es tan marcado y es tan robótico, pues decidimos ponerlo al final ese título. Bueno, pues allá vamos Esperemos que no se quede sin memoria Como le pasa al pobre ordenador Al final de la película Cuando le quitan las tarjetas Y termina cantando Una cancióncita infantil ¿eh? Que es una de mis escenas preferidas Pero allá va Hal 9000 Hal 9000 A mí esto me recuerda muchísimo a cosas de de Beat o incluso incluso a un tipo totalmente olvidado como Tomas Dolby, ¿sabes quién es Tomas Dolby? Pues no no lo sé. Es pues un tipo que en los años 80 hizo sí. un vídeo magnífico que se llamaba Hyperactive, eh que fue famosísimo, que era un vídeo de de cabezas dentro de cubos y bueno, pues que es un tipo que ha sido totalmente olvidado, yo te lo recomiendo Thomas Dolby, ¿eh? Thomas ah, sí, Dolby Sí, sí lo, lo miraré, lo miraré Un productor, eh, durante muchos años ha seguido siendo productor de gente muy buena, pero que utilizaba la electrónica de esta manera, y, y bueno eh, este cachito de tema, pues en realidad dura muy poquito, son dos minutos y pico eh, sí. tiene, un, tiene una fuerza, macho o sea, una fuerza electrónica y un, una vida, vamos, impresionante Sí, era un tema que eso que que el iba a ser incluido en el, en el disco, pero no solo por el espacio, sino o sea porque había un cambio también un poco radical con el, con el resto del disco y a lo mejor sí iba a salir un poco de... Y luego también en parte porque al, al, al Jordi, que es el, el dueño de la compañía, no como que no le terminaba de convencer. Uh -huh. y, y bueno, al final decidimos, pues bueno, sí, bien. no lo incluimos. Vale. Pero bueno. que, que era el, el grupo... Muchas veces nos dicen que, que hay mucha influencia de los 70 de los sí, y sí. De, como una especie de revival de la psicodélica. Pero, pero yo creo que eso es porque metéis ahí, por esos trocitos que metéis de cosas que suenan como antiguas y ya está, ¿no? Pero sin embargo, sí, sí. lo que tocáis alrededor no sé no es para nada antiguo, a mí no me, no me, no, no, no me recuerda esas cosas, no, para nada. Bueno, <risa> vamos a irnos a, a tu gustazo, ¿eh? a tu regustazo en este caso. Eh, la otra vez nos pusiste, no sé si te recuerdas, una canción eh, de dos tipos de los años 50 Que por ahí sí. venía tu onda Rockabilly, que yo no conocía uh -huh. en ese momento Y esta vez has decidido mandarnos una cosa tuya y propia ¿eh? que, sí. pues, Cuéntanos qué es Bueno, pues no, el, ahora hemos hecho un disco, pero que no se no va a ser editado Sino simplemente va a ser un disco de sincronía y de, y de música instrumental Ajá. Eh, para, para eso para sincronía de televisión y cosas así de ese tipo Ajá. o sea que también y, os dedicáis a ese tipo de trabajos bueno eh, en algún momento nos ha ofrecido y, y bueno y como había muchos también son eh, fragmentos el, el disco ese son fragmentos de cosas que, que serían el futuro disco de lastimaman ¿no? pero al final va a tomar también otra dirección Ajá. Y, y este tema es, es un corte a, que a mí me gusta bastante porque es sintetizador y banjo y y me resulta gracioso porque realmente es, es un tema de bluegrass y, pero un poco más A mí poco muy de... moderno, muy mucho más moderno, pero tiene gracia. A mí me da la sensación de como si fuera una banda de bluegrass que convertida en robots. Una sí, cosa así. Algo así. Vamos vamos con ello. y se llama cómo? Bueno, pues tiene nombre. No tiene nombre. 001. Pues 001. Ahí vamos con 001, El Gustazo de Pablo Román de Elastic Band en el Callejón del Hambre, perdón, El Regustazo. Rectifico. Esto es como si Wall-E se hubiera colado en un concepto de Bluegrass. Pues puede ser. ¿A sí. que sí? ¿A sí, que sí, es muy cómico, muy como infantil. ¿no? Ajá. Una de las cosas más curiosas de, de, de Elastic Band es eso, no ese, ese punto de humor, ¿no? de, de música como cómica que, que, que no es muy al uso en la música española. No sé por qué, parece que el sentido del humor le tiene miedo a la gente. Sí, eh, pero, sí y además no solo miedo, sino que parece que es como... Quizás le tiene menos respeto, ¿no? Sí, sí, sí. Si haces música graciosa ya es que eres un musiquillo, ¿no? Estás haciendo algo ahí que no... Sí, pero yo creo que incluso puede llegar a ser más complicado hacer música divertida que, que temas así más melancólico y más... Uh -huh. Creo yo, no lo sé. Bueno, pues nada, a ver si hay más gente que se anima a hacer música sí, de este hombre. tipo que, que es que nos mueven, vamos, de arriba abajo. No te digo nada como están las gallinas de aquí del, del corral del callejón. Es que tenemos gallinas aquí al lado, ¿eh? no es que te aquí, lo digas de coña es que Están, aquí. están desquiciadas, ¿no? aquí desquiciadas Como locas, <risa> esperando a ver si sale un wall y les toca algo también a ellas Bueno Pablo, pues eh, Un disfrute hablar contigo Y me gustaría que me dijeras antes de, de Despedirte en el callejón eh, Que nos vamos a ir con una cosa que me, que me ha encantado este nuevo De esta aparte del disco de Esta segunda parte del disco eh, Boogie Beach Days eh, eh, Si tienes idea de por dónde vais A tirar ahora, porque claro Toda esta cosa de mezclar tantas cosas y tal, me imagino que la cocina lleva hacia algún lado, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, eh, principalmente vamos a seguir con el más con el concepto de, de collage musical, ¿no? De utilizar sampler, y uh -huh. porque creo que es el, el futuro, ¿no? Eh, hay como mucha música ya grabada y como olvidada que se puede reutilizar y, y trocear y, y componer y, y yo creo que o sea, esa, esa es más la dirección del del grupo que, que, la, que, que con sintetizadora ¿no? Aunque si se si utilicen sintetizadoras, pero más utilizar música, eh, eso, un collage musical, ¿no? Pues nada, sigamos entonces... No sé si ha, ha quedado claro, pero... <risa> Está claro que vais a seguir mezclando, de eso no hay sí. ninguna duda. Sí. Bueno, pues mezclando, mezclando, llegamos a la última canción pues la que te vamos a despedir, que se llama Canción para una mandolina sintetizada, ¿no? Y, y bueno, y esto, ¿esto qué es? A ver, cuéntame. A mí me gusta mucho, pero ¿qué es? Pues sencillamente son una batería, un bajo y, y pistas de, de, de mandolina sintetizada y suena pues, a sintetizador. Y ya está. Y el, de, de estructura y todo eso. No, no sé exactamente si es pop, si es rock o si es... pero bueno. Es divertido. ¿sí? Y ya está. Es divertido ya está. Y, y una última pregunta antes de marcharnos. Oye, sí. ¿tú escuchabas mucho a Tomita de pequeño? Eh, bastante. y mm. eh, No sé por qué me daba a mí la sensación. Yo es que me tenía me un primo mío que venía todos los días con los discos de Tomita y yo decía, macho, qué de pitiditos, por Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces aquello no me entraba. No, pero pero y quizás entra ahora. O... Ahora sí ahora sí ahora la cabeza sí, sí. la tengo bastante más abierta no, a mí me encanta porque sabe o sea, el, el uso de los sintetizadores los porque él normalmente lo que hace son versiones versiones de bici o cosas de ese tipo sí, ¿no? sí. y me encanta como utiliza como le busca a cada a cada pista oa cada sintetizador le busca su, su punto de su matri ¿no? bueno pues nada en homenaje a, a Tomita y, y por qué no, porque nos gusta y nos divierte Pablo, un gustazo hablar contigo Igualmente, así Venga. Ah, por cierto, hay que decirlo, hay un concierto Este mismo mes, en la Sala Caracol Sí, tocamos el, el jueves En la Sala Caracol Y el 17 claro. tocamos en Zaragoza En Zaragoza En la Sala Caracol en Madrid no, no no lo podéis perder para divertiros y pasarlo muy bien Con de Elastic Band Con canciones como esta Hasta luego, Pablo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 Yeah. <laughs> attempt to, we as, to, we to as, as, as We funk, still, the Mothership Connection, the extraterrestrial brothers, of funky music, -funk, estamos entrando como cada noche del callejón en el agujero del rap. Es el lugar en el que hablamos de gente que ya no está haciendo este tipo de música o que ya no está, pero que tiene mucha, mucha importancia en el desarrollo de la música hip hop en este país o fuera de este país. Música Y cuando corren los rumores, cuando las eh, noticias saltan, eh, también en el callejón, pues nos lo pensamos y decimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ocurrir? ¿Por qué no puede pasar que dos personas que realmente bueno pues no se llevan muy bien y que han tenido muchos problemas vuelvan a juntarse? Porque sí, por la pasta. Por ejemplo, para hacer cosas como esta. El Mick Jones le largaron de los Clash, eh, se juntó con un tipo, un tal Don Let's, que había colaborado con varios vídeos de los Clash, y hicieron esto, esta especie de mezcla que me podéis decir, bueno, ¿y esto qué hace en el agujero del rap? Pues ¿qué hace? Pues porque muchas de las cosas que estos señores inventaron en los años 80 hasta mediados de los 90 se han convertido en muchas de las cosas que luego ha utilizado mucha gente en el hip hop. empezar a utilizar djs junto con músicos eh, empezar a utilizar scratchs sonidos eh, empezar a experimentar con todo lo que hay alrededor de este tipo de música eh, tiene consecuencias como por ejemplo que en el si buscas en wikipedia te pone en el género pone post punk rock, rock alternativo dance o sea que no saben dónde colocarlos porque los big audio dynamite o sea los Bad, no eran desde luego para nada clasificables Y a ver, vamos a ver, ¿tuvieron éxito? Pues no, no tuvieron mucho éxito. Eh, tuvieron un éxito relativo con esta canción que tenía un título imprenunciable, que era algo así como E igual a MC al cuadrado. Bueno, pues con esa canción sí, sí se lo comieron. A partir de ahí fue su primer disco, que se llamaba This is Big Audio Dynamite. La propuesta era tan difícil, aparte de esa canción que tenía un tirón melódico popero, era tan difícil que la gente no entró por ella y poco a poco los Big Audio Dynamite empezaron a digamos que estar en el submundo de la música cosa que el señor Mick Jones que venía de los Clash de la primera línea de la primera primera línea no llevó pues prácticamente muy bien eh, eh, si lo sabéis ahora sabéis que Gorillaz eh, está Mick Jones y hay ahora mismo un rumor de que los Big Audio Dynamite pueden de nuevo juntarse y dar unos conciertos si esto fuera así sería realmente interesante escuchar cosas como esto que voy a poner ahora que se llama rush y que bueno pues eh, ahí estaba buscando nuevos caminos en la música fully grown And I know where it's at Somehow I stay thin While the other guys Got fat All the chances that I've blown And the time that I've been down I didn't get too high Kept my feet on the ground Situation I'll win Rush for the change of atmosphere I can't go on so I give in Gotta get myself right out of here That's yes, yes, delightful, delightful Rush for the change of atmosphere yeah. I win Rush for a change Of atmosphere I can't go on so I Give in Gotta get myself right Out of the Situation I win ¿Cuántos ambientes distintos habéis eh, contado en esta canción? Yo he contado por lo menos cinco uno electrónico, uno rockero uno popero, uno hip hopero, eh, buscando incluso eh, algunos tecladitos que sonaban como clásicos de repente no eh, buscando, buscando, siempre se pasaron toda la vida buscando los Big Audio Dynamite eh, eh, ¿Qué encontraron? Encontraron montones de recursos que estoy seguro luego el señor Mick Jones ha utilizado en Gorillaz y en otras muchísimas cosas que ha hecho este inquiet músico, eh, pero los Big Audio Dynamite murieron por eso, por eso mismo porque buscaban continuamente y este tipo de canciones no son consumibles por la mayoría o sea eh, una canción que cambia cinco veces de ambiente, que mm, rebusca eh, continuamente recursos saca, mete, no funcionan no funcionan para la gente mm, digamos entre comillas, que está acostumbrado a escuchar canciones normales. ¿no? Eh, a la gente le entra mucho mejor una canción que tenga un ritmo y que pum, pum, pum, pum, y que como mucho, como mucho, suba el ritmo o lo baje y ya está. Y no muchas veces en la misma canción. Y cada vez vamos a peor en ese sentido. El piñón fijo se está convirtiendo en algo terriblemente terrible. En el año 91 esta gente hizo una canción que para mí, eh, de Globe, que es una verdadera gozada con la que nos vamos a ir de este agujero del rap y vamos a salir a sacar la cabecita y a recordaros que, que la frase es muy sencilla. Dice, eh, hay rumores que dicen, no, no, no, no nos vamos a juntar ni en un millón de años, pero si Mick Jones no está atado a Gorillaz, puede que suceda este año. Es decir, ya sabéis. La Pasta, los revivals, llegan a todas partes. Aquí nos vamos con The Globe. Oh, we take behind. Is this the highway of all mankind? access spins around round and round we go Where we're going no one really knows Here we, here we, here we, here we go Feel the fire way down below Come on, take a It's party time Switch on the stroke la with waves one more in before we hit that grave it's harder than a micro Bishop of Brixton on my way to the Garth party in the Where's the party officer? Tantos altravoes! Tantos altravoes! Tantos Y no os habéis tocado una cosa. El Callejón del Hambre Los jueves a las 10 de la noche En Onda Pacheno Porque en el Callejón del Hambre Comemos de todo ¡Alaro! ¡Nautilus! En busca de la cultura sumergida Un viaje a las profundidades Del internet Por el buceador a pulmón Luis Ruiz Se me mezclan emociones ¿Qué digo emociones? ¡Apretones de panza! ¡Mareos inclusive! Termino el vídeo y pienso ¡Menudo pago! ¡Mira que hay frikis por este mundo! Que antes de la era de internet Llegó a parecer normal Imagino a mi abuela de un pueblo de Zaragoza De falda negra, adusta, severa cara de acelga cocida. Y me la imagino viendo a este buen chaval. No me equivoco mucho si digo que su cara y la mía, por una vez en la vida, serían prácticamente la misma. De perplejidad. De puro atónito. De coño. Espero que esto no lo haga nunca mi nieto. Mientras me mira de reojo con la sana intención de lanzarme un buen sopapo. El bueno de Corey, hace sus arreglos, sus armonías, todo en tema vocal, a capela, como a mí me gusta, pero claro, eso de recrear melodías de John Williams, recomponiendo letras acordes al tema, ese gemido buqui, como se dice en castellano de los 70, demasiado pa'l body. Star Wars, Superman, ET, todo un compendio de la historia cinematográfica de una generación ...revisada por un mozo que no debe pertenecer a ella. Calidad vocal, pero lo dicho... ¡Cuánto friki! ¡Ay, señor, llévame pronto! Que diría mi admirada abuela, la blasa. Mi abuela, la blasa. Nota del locutor. Este vídeo irradiable si los subtítulos que lleva en el propio vídeo de youtube eh, ya sabéis nuestro buceador siempre encuentra cosas rarísimas pero en este caso hay que verle el careto a Cory y Vidal que son cuatro caretos no sólo uno y los subtítulos que van traduciendo esta especie de vocalix que ha hecho este tío con las melodías de John Williams para un muestra un botón cuatro primeras frases sólo tú debes usar la fuerza así repetido hasta que te aburras You must use the past to stop You must use mucho mucho tiempo muy. Molt bé. Ves a Wookiee, Wookie, patea un androïde, no, conduce el halcon milenario... No, aster, ...hasta un asteroide. Tien we in. Tien we in. Tien we in. Tien we we in. Tien we in. Tien we in x Fighter and the Blaster Gun Dance with Ewoks, oh so fun This is Spaceships, it's Monsters, it's Star Wars, we love it Get in there you big furry oaf I couldn't care less what you smell I take orders from only me Maybe you'd like it back in yourself, your highness, your worshipfulness, your highness, your worshipfulness. No one cares if you upset a droid, upset that's because the droids don't tear your arms out of socket. Nobody cares, a new strategy. Let the Wookiee win, that's because nobody cares if you upset a droid. Listen to the whining. One more season, one more season, I was gonna go to Tosche station for power converters, now I guess I'm going nowhere, it just isn't fair, Wookiee, <laughs> Walking, walking. Kiss your brother kiss your brother kiss your brother kiss your brother, kiss your brother. Yeah. Well well, you don't know anything about Wimpy kiss your brother kiss your brother, kiss your brother your brother who's your daddy who's your daddy who's your daddy, daddy? look your father it's not dad It is you let's two come with me my son we will rule you. send your feelings to true. So you have a twin sister who Obi-Wan was wise to hide. Is that If you will not turn, then perhaps she will give in to your hate. You are mine. Far, far, far, far away. Long, long, long time ago. Far, far, far away. Kiss a Wookiee. Kick a door no, for a life of God. Cast a ride the princess Till the princess Says the This is space Ships is monsters This Star Wars We love it as true Episode 3 Coming So let's go Go, go, go to Stand the movie. in the line bum, bum, bum, bum. Cause, Cause it's almost life, life, the time the dark side May the force be with you Oh, oh John Williams is the man Y lo dice lo dice al final, es que yo estaba <coughs> perdón, estaba viendo el vídeo y estaba totalmente alucinado. Lo dice justo al final. John Williams is the man John Williams es el hombre eh, todo esto que habéis escuchado, esta especie de vocaliz eh, convertido en eh, melodías de, de John Williams, está en ese vídeo que nos ha traído Luis Ruiz en su Nautilus, que es fantástico es formidable, es divertidísimo ver los caretos, este tío de cory Vidal eh, convertido en cuatro caretos la, pa la pantalla del vídeo partida en, en cuatro eh, es, es impresionante, pero es que claro resulta que nuestro amigo buceador se ha quedado en la superficie, porque eh, bajando un poquito en el vídeo, mmm, hay un montón de cosas, el Twitter de Corey Vidal, el Facebook, este hombre se dedica eh, al YouTube, así de claro, o sea, tú entras en su página y, y dice, profesión, YouTuber, se dedica a eso, a hacer cosas para YouTube, y entonces él vende camisetas, eh, mmm, vende las canciones, tiene su Facebook, su Twitter, tiene de todo, y más abajo dice... Preguntas eh, típicas, ¿no? Frequently asked questions. ¿Estás realmente cantando? No, lo siento. Tengo que decirte, tengo que... Eh, siento defraudarte, pero las cuatro maravillosas voces eh, corresponden a los Moose Butter. Los Moose Butter son unos profesionales a capela de, de comedia, que son de Utah, y que fueron los que le asistieron para hacer esta especie de playback. En realidad este tío lo que ha hecho... Para hacer este vídeo es hacer un playback sobre una canción que no sé si la han creado los eh los Musvader o la han creado entre los dos, entre Cory Vidal y Musvader, pero que es una gozada. Que he hecho irme directamente a la página de los Musvader a buscar qué es lo que hacen estos tíos y os voy a poner una pequeña muestra que espero que se reproduzca porque va directamente desde su página que se llama así como Witch Doctor y que espero que empiece a sonar rápidamente. ¡Ato! Doctor, I was in love with you boom, boom, boom, boom. I told the witch doctor, you didn't love me too boom, boom, boom, boom. And so the witch doctor, he told boom. me what to do He boom, said, boom. Mm -hmm. <laughs> I told the wristwatch you didn't love me true I told the wristwatch you didn't love me nice and told so the wristwatch he gave me this advice he said Pom pom pom pom I the witch doctor, he told me what to say Pom pom pom pom I he told me what to do and baby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 la cervecería El Navalcarnero ha patrocinado El Callejón del Arte. Vos pues ya veis que hay mucho mucho que ver aquí, los musbawers son fantásticos, no me extraña que han hecho esta maravilla con Core Vidal y nos han pillado las, las señales justo justo acabando esta gozada. Como una gozada ha estado ha sido estar aquí dos horas con vosotros, eh, con Elastic Band, con Juan Luis y sus vinilos, con eh, las críticas perritas, con Luis Ruiz, con toda esta gente. ¿Queréis algo? ¿Queréis eh, participar en el programa? ¿Queréis llamar? queréis Estamos aquí para lo que queráis, elcallejondelambre.com Y ya sabéis, en el blog, en el blog lo tenemos todo, todo, todo y todo, como dice la niña repelente. Bueno, ¿qué más contaros? ¿Qué más? Pues nada, que dentro de 15 días estaremos aquí de nuevo el viernes por la noche y, y, y a lo mejor con una gran sorpresa. Ya os la cantaremos. <risa> ahora ya nos marchamos porque ya nos hemos pasado un minutito, ya sabéis que nos pegan y bueno, pues eh, desearos lo de siempre que seáis todo lo malos y malas que os dejen, porque eso es lo que mola ser un poquito malo, sin pasarse, eh venga chao